See?、Oh. Yeah. De nuevo terminé llamándola, pidiéndole que vuelva pa' que me haga compañía. Porque siempre que estoy solo caigo en esas tonterías y solamente pienso en fiestas pa' curar todas las heridas. Me molesta que me ignore, s que me siga como espía. m e molestan mis errores, por eso es que desconfía. ¿Cuánto más daría yo pa' poder darle alegría? Pero termino pasando justo lo que no quería. Como me ha pasado, siempre estoy con las manos vacías. Estoy enojado con Dios, me enojé hasta con María, porque no encuentro razón dentro de t u d a esta porquería.、Tengo Caliente el pecho, pero la cabeza fría. Sigo mi filosofía. Aunque por dentro esté llorando sin consuelo, no voy a ser el primero que sufría. Por no entender la vida, por no encontrar la vía. Pa' que ella me sonría, pa' que ella sea mía. Y si te vuelvo a ver, ¿qué haría? Yo no lo sé. Tal vez siga apostando todo como lo hice ayer. Porque el sueño toca r tu piel en cada amanecer. Porque aunque p i e n s e en escapar, a un sueño con volver. Y si te vuelvo a ver, ¿qué haría? Yo no lo sé. たぶ is siga posando todo como lo hice ayer porque extraño tocar tu piel en cada amanecer porque aunque piense、so、en escapar a l sueño con volver yo que pensaba que esta mierda era pa r a siempre fiste u de repente que feo que se siente tus padres dicen que yo soy un delincuente porque me robé a su h i j o una mañana de diciembre、sí. もう一度、私が見つかったので e が、もう一度、私が見つかったのですが、es 一度、私が見つかったのですが、もう一度、私が見つかったのですが、もう一度、私が見つかったのですが、もう一度、私が見つかったのです e もう一度、私が見つかったのですが、もう e 度、私が見つかったのですが、もう一度、私が見つかったのですが、もう一度、e が u e かったのですが、もう一度、私が見つかったのですが、もう一度、私が見つかっ e の l すが、もう一度、私が見つかったのですが、もう一 e 私が見つかったのですが、もう一度、私が見つかっ a のですが、もう一度、私が見つかったのですが、も r í a Puedo hacer que esto no dure para siempre, que salga de mi corazón, de adentro de mi mente Necesito un cambio urgente, pero no estoy decidido, porque ahora solo quiero que regrese acá conmigo Y, y si te vuelvo a ver, ¿qué haría? Yo no lo sé, tal vez siga apostando todo como lo hice ayer, porque extraño tocar tu piel en cada amanecer, porque aunque pienso no escapar a un sueño con volver Y si te vuelvo a ver, ¿qué haría? Yo no lo sé, tal vez siga apostando todo como lo hice ayer, porque extraño tocar tu piel en cada amanecer 「僕はあなたのた